y poder eh crear con otros también con otros como para poder eh, sustentar la vida no así claro. como gestionar la vida <risa> tal cual tal cual eh...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 Eh, no, es Baby Begui Boom Baby Baby Boom, ahí está sí, baggy, baggy Es, baggy es boom. el nombre de, del proyecto eh, Astronómico Bueno, quiero saber de esos nombres Quiero saber de Ruin y quiero saber de Baby Baby Boom ¿Cómo fue la inspiración? ¿Qué pasó? ¿Qué historia hay atrás de esos nombres? Eh, bueno, Ruin soy yo uh -huh. Es un nombre eh, Que elegí eh, Allá hace un tiempo eh, me, me identifico un montón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 Para el sistema. Buenísimo. El sistema me, encantó, <risa> me encantó. Me encantó, me encantó, me eh, encantó. Acá me eh. escriben en nuestro chat público abierto y popular de Radio Kermés, la gente que nos está escuchando desde otros lugares y dicen, te amamos, Ruin. Ah, oh, yo también. Ah, seguramente son amichis. <risa> y sí, oh, y sí, los es, es justamente. Un saludo los para todos mis amigas. <risa> bien. Eh, y Baby Baby Boom es re divertido ese nombre. Y Baby Baby Boom... Eh...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 no sé, llevarte mismo la, la, la información y, y poder compartirla con otras personas, ¿no? como, como todo eso también es parte de, de la red. Bien. Bien. Eh, bueno, siguen llegando montones de mensajes. Resistencia te ama. Eh, desde no, Chile. No eres, sí. <coughs> desde Chile están escribiendo Ruin, veganismo sin fronteras. Ombu y Lilén te mandan saludos. Aguanten los mantecoles de Begui Bumi abajo Israel. Justo comiendo uno, dice también otra persona que está comiendo alguna de tus producciones y escuchando el programa. La amistad de Ruin es colaboración, compañerismo, cariño y sensibilidad. Qué hermosos los mensajes, Ruin, qué lindo. Qué lindo, qué lindo que esté tanta gente escuchando esta conversa. Bueno, y contame, digamos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 partidarias, no sé si estás militando en algún partido político, no, desconozco, no. pero bueno, sí, sí, o no sé, con este, lugares que bueno, sí. de, de, defensa de derechos Perfecto. humanos, ponele, ¿encontrás como una, o, otros puntos de encuentro con otras luchas que también te, te conmuevan y que conozcas a otras personas? ¿Cómo, sí, cómo por supuesto, eso, por supuesto. O sea, la intersección es clave. Bien. Eh,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 Eh, pero la realidad un poco en mí es eso, es como eh, el, el, panorama, es, el, el panorama, panorama, panorama es malísimo eh, es malísimo, eh, es malísimo. Sí, el panorama sí, me, me pone muy triste uh -huh. me angustia muchísimo uh -huh.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 ¿Qué sé yo? No, o sea, hay, hay momentos donde uno no queda otra que decir, bueno, eh, también, ¿no? La emocionalidad es válida y, y, bueno, a veces hay que aflojar y se afloja, pero eh, no Lo, sé, los, es como… Los estados también de ánimo, sí.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 también estaba muy bajón, crisis y qué sé yo. Arranqué terapia, que eso recomiendo para que pueda, la terapia de cada cual sienta, ¿no? Uh -huh. eh, y una, una amiga que tengo que se llama Nati, Natalia Finola, que es Nutri, ahí en uh -huh. Quilmes, eh, me siempre me estaba agitando para hacer cosas, ¿no? Como si no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 Puedo invitar a todas las personas que están escuchando y también que corran la voz, porque es muy bien. muy muy lindo también poder eh sentirse no acompañado, acompañada, acompañada de encontrar esos espacios donde eh, hay ternura, hay sensibilidad, hay apañe. Repetinos eh, cómo se llama el el evento, cómo lo podemos buscar. Festival antiespecista. Bien, bien. Eh, creo que aparece así en Instagram. Uh -huh. Tenemos Instagram.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 Eh, uh -huh. Nada, eso, me voy, a, me voy a poner a cocinar, tengo que cocinar, eh, tengo que entregar eh, pedidos el viernes, así que uh -huh. vamos a estar en esa un uh -huh. ratito, porque también me gusta, soy como, como una persona mayor, me duermo temprano. <risa> <risa> bueno, pero haces mucho durante todo el día, y unos, Ay, sí, y no, unos mimitos no. para Hermes también, ¿no? Gracias, ¿puedo nombrar un par más ¿Sí? de refugios? Dale, me da un dale, dale, dale.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 Oh, re bien, bueno, gracias, Jorge. En serio. Joya. me alegro sí, mucho. Sí, sí, tenía tenía como un poquito de Y sí, de yo meditaria. en tu lugar me pasaría lo mismo. A cualquiera le pasaría ver, lo mismo. Es la es la primera vez. Sí, sí, <risa> y además no hablar, viste, sabes que te están escuchando, y qué sé yo, todo eso es medio como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 Es cara si es como que vas que recurrís a, a lo industrializado, tal ¿no? Cual, como todo. Tal cual. En realidad, porque podés comprar comidita a un montón de emprendimientos que hay de comida vegana, que vas a encontrar mejores precios, y además es comida de verdad. Y también otra opción es, bueno, eh, si tenés la posibilidad de cocinar en casa, si tenés el tiempo. Si no tenés por ahí la información, porque a veces uno no sabe, uh -huh. eh. Puedes preguntar, puedes buscar en internet, yo re doy recetas, en mi paginita también hay recetas, también tengo un recetario circulando que si me lo piden se los regalo, eh, también es como un, una parte de, del activismo que llevo. Y de, claro, las veganes queremos que justamente todes seamos veganes, así que si algo tenemos me parece que es eso de compartir la información y los conocimientos, ¿no? así que quien tenga ganas de tener información, que chifle nomás. <ríe> Total. Buenísimo. Bueno, Ruin, un abrazo enorme. Seguimos Gracias, en contacto. Pero... <risa> bueno, un Chaucito. abrazo. Que... Chau, chau, chau. Buenas noches. Chau, Buenas noches. Chau. Ahí se fue Ruin a hacerle unos mimos a Hermes, a poner en remojo los garbanzos y acá con India nos vamos a quedar hasta las 22 haciendo este programa.